El, el trabajador pasa muchos momentos malos, mucho, momento malo, mucho por、pues, falta de la falta de pago, hasta la falta de obra social, todo un, un desmaneje de parte de los patrones, día, y eso lo sufre mucho. n o Gracias a Dios ahora se, se h a modificado l a l e y de l p i e r r a se han sacado algunas leyes que favorecen todo este traspaso de una empresa quebrada a una formación de cooperativa de trabajadores.